1966 varios madrileños científicos, escritores y periodistas eh, comienzan a recibir unas extrañas cartas aparentemente todo parece fruto de una gigantesca broma no es para menos Los autores de las misivas aseguran proceder de un planeta llamado Humo que se encontraría 14 años luz de la Tierra. Aseguran que gracias a su aspecto humano han logrado infiltrarse en la sociedad como objeto y llevar a cabo una serie de experimentos. Sin embargo, en sus textos ofrecen una serie de datos científicos y técnicos de primer nivel. Anticipan futuros avances y eso da que pensar a sus receptores. Además, advierten que sus naves se dejarán ver sobre Madrid y efectivamente, ese año se observa un objeto no identificado en la capital que en su parte inferior porta una especie de H con una barra en medio. Tal símbolo no sería otro más que el identificativo de humo. ...1995 el enigma de humo ha traspasado fronteras los textos y las cartas se han recibido en decenas de países científicos de diversas nacionalidades dictaminan que el contenido de aquellos informes es de un elevado nivel sin embargo numerosos investigadores españoles siguen una pista que finalmente da sus frutos analizaron los textos las características de las misivas y las imágenes de los no identificados humitas es entonces cuando un parapsicólogo madrileño llamado José Luis Jordán Peña asegura haber sido el fabricante del meito asegura además que Que gracias a su capacitación técnica ha podido elaborar tales dosieres afirma que todo ha sido un complejo experimento sociológico incluso da a entender que los servicios secretos podrían haber ayudado en la propagación de tal insólita historia aparentemente la leyenda de humo quedaba explicada Pese a todo, los investigadores siguen trabajando. Varios de ellos se encuentran en Francia, en donde la popularidad del asunto incluso sobrepasa la alcanzada en España. Uno de los investigadores que se atreve a hacerlo es un folclorista francés llamado Bertrand Mejest está considerado uno de los estudiosos más importantes del mundo y también uno de los más escépticos es un hombre tenaz, un auténtico rastreador de viejos archivos cuyas aportaciones al mundo del misterio ya han pasado a la historia decide investigar el asunto en colaboración con un científico belga llamado Jean Paulion que fue uno de los receptores de las cartas sumitas. está asegurado de antemano que la investigación que haga estará dotada de todo crédito Lo que deciden hacer ambos estudiosos es recoger 1.300 cartas humitas. En ellas sus autores se exponen muchos grafismos que serían ideogramas de la lengua humita. Gracias a esta enorme base documental se intentó reconstruir toda la lengua de estos presuntos visitantes. El objetivo de tan arduo trabajo era analizar si la estructura de este idioma responde a patrones establecidos y puede ser creada de forma falsa por una sola persona. Tras esta primera fase del estudio determinan que el lenguaje humita es idiofonético, es decir, que los sonidos y símbolos son portadores de conceptos por sí solos. Así pues, los estudiosos llamaron sonoconceptos a cada uno de los símbolos humitas, pero al mismo tiempo descubrieron que alrededor de cada uno gravita una constelación de significados aparentes. Bolión y Mejest acabaron determinando que 18 símbolos o sonoconceptos forman el abecedario de la lengua que aparecía en aquellas cartas. En su informe, los investigadores aseguran lo siguiente. Se trata de un auténtico descubrimiento. Se suponía que las palabras sumitas eran una invención gratuita de unos simples bromistas que eligieron al azar las sonoridades más raras y exóticas. Ahora, esa hipótesis resulta insostenible. Las palabras no son invenciones, están cargadas de sentido y se estructuran de forma repetitiva la conclusión era clara si se trata de un simple engaño estaríamos hablando de una invención extraordinaria ya que es homogénea, pedagógica, transporta comunicación y no parece obra de una sola persona sino propia del desarrollo lógico de cualquier idioma el hallazgo de los investigadores francófonos resulta más que llamativo cuando todos los estudiosos creían que se trataba de un fraude el enigma de humo resucita gracias a este estudio Mejés y Polión coinciden en señalar que si se trata de un fraude, quien lo ha elaborado, no puede ser una sola persona motivada por sencillos intereses. En su trabajo aseguran que el lenguaje humita es complejo y que no puede haber sido desarrollado como un invento, ya que encaja en lo que sería un desarrollo cultural de toda una sociedad. Todo parecía explicado, pero el misterio de Humo sigue siendo un enorme desafío.